se puede, no más citas escondidas, no más tormento, mi vida. Negra me tiene cansado, que me boten de tu casa, piúsalo bien mi muchacha, porque estoy desesperado. Prepara tu maletica, porque te llevo conmigo. Pero allá en la esquinita, ahora o nunca mi cariño. Siempre sabré cuidar de ti Algún día Se dan cuenta que soy el hombre nacido para ti Prometo serte muy fiel Porque te quiero mujer Porque te quiero mujer Prometo serte muy fiel Y es que si la pelea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 Cosas. Hoy seré tu pretendiente, mañana serás mi esposa Deja que la gente diga, deja que la gente hable Que no saben que más tarde voy a hacer todo en tu vida Te guiaré por buen camino, guiaré respetar tu nombre Probaré que soy el hombre que merece tu cariño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 Un cariño para el viejo Lucho por Casitas en Villanueva